Hola, ¿cómo vas? Acá emocionada al escucharte. Es verdad, solo lo pasamos para este sábado. El Locro está ahí. <ríe> ¿Hay Locro entonces el sábado confirmado? Sí, sí, sí, sí, sí. Está todo, viste. Hay una mamá que va a venir a hacer. Ella siempre va a hacer. Locro en el barrio para 8 de abril.、Uh -huh. Bueno, y ella se sumó este año porque es una de las históricas. Así que dijo que este año ella iba a ser el locro, pero está con nosotros hace un montón, un montón de años.、Sí. Y después hay otra mamá, que es la mamá de una educadora, que también es abuela de ahí del centro, que también ella ya viene haciendo locro. Así que ahí tenemos dos l o c r o s con distintas. Personas que lo van a hacer, así que vamos ahí viendo cómo sale. No de... es una competencia, pero hay que probar、sí. de los dos. Exacto, de, de catador de locro. Claro, así.、Sí. Lucy,、eh, imagino la cantidad de emociones ¿no? que pasan por el corazón de una persona que,、eh, en tu caso, Transitaste los 25 años porque muchas veces los espacios comunitarios, los espacios barriales, las organizaciones van teniendo un grupo de personas que son las fundadoras, los fundadores y después un montón de gente que va pasando. Algunos se quedan algunos años, otros se van sumando, se enamoran de la propuesta y se quedan mucho tiempo. Otros llegan, hacen su aporte, están algunos, algunos años, dejan algo, se llevan algo y continúan su trayecto por otros, por otros horizontes, por otros lugares. Muchas. Educadoras que terminan siendo después maestras o profesionales, ¿no? que, que encuentran su、Ajá. vocación también en, en este espacio. Pero en tu caso, transitar estos 25 años, me imagino que es un, un recorrer de, en, en la memoria y en el corazón de historias que han pasado de, de infancia, de familias, ¿no? Mucho, muchísimas, muchísimas, porque nosotras、eh, arrancamos, Luis, t u e los primeros días de. De mayo, como haciendo la historia, ¿viste? La línea histórica.、Uh -huh. Y cada semana íbamos como eso: venía alguien a compartir cuántas veces estuvo en el centro. Vinieron, bueno, pasaron varias personas. Estamos esperando todavía a las、eh, cocineras que estuvieron un montón de años, que ahora esta semana les tocaba a ellas venir a visitarnos y compartir un poco. Pero sobre todo, para mí fue de mucho crecimiento. Imagínate. Fue como así, muy, muy emocionada todo el mes, porque es mucho s recuerdo s las fotos, los videos, los momentos. Cada quien comparte, viste, por las redes, vienen al centro, porque es, intentamos hacer así como un cierre cada viernes con algo especial, viste.、Uh -huh. Entonces ahí compartimos, ya compartimos con quienes nos ayudaron en e s e momento también. Que es el colegio, viste, que、sí. nos acompaña siempre, este colegio de Palermo.、Ajá. Y con eso también tuvimos así como un festejo la semana, esta que pasó, no, la anterior. Pero así fue, es mucha emoción.、Eh, imagínate que por ahí、eh, crecieron mis hijos, yo pude terminar el secundario y llegué hasta la puerta de la universidad y recibí a los estudiantes de, de la UNPAS. En el lagarto también me da mucha emoción porque es eso, empezamos s eso e poquito y así fuimos creciendo un montón. Llegar a los 25 realmente fue un gran logro para todos los que participamos, ¿no? Y como vos dijiste, los que pasaron nos dejaron algo. Hay mucha gente nueva que está como todo el tiempo preguntando cosas ahora y es muy lindo、eh, compartir con ellos también、eh, lo, que, lo que tenemos, ¿no? De historia. De no sé cómo decirlo así, como cada cosa, cada día nos recuerda alguna, alguna situación que pasamos. Así que emocionadísimos estamos、Ay. y un inicio, digo, hoy uno puede mirar para atrás el recorrido, la historia, las personas, las familias, la construcción, el edificio, el espacio físico, los colores que hoy tienen, lo, y, y todo inició en, en tu casa y a, y a partir de una situación muy dolorosa para el barrio para ustedes. Sí, sí, f u eso e fue un momento que nos marcó muchísimo, digo, ¿no? digo, o Y cómo cambió todo, cómo cambió el barrio, cómo se transformó, porque siempre que cuento esto era. Nosotros casi que vivíamos en el campo, porque no, no había nada de lo que hay ahora. n o Ahora, pensando en todo esto, la situación fue difícil en aquel momento y por eso algunas se nos o c u r r i ó y ahí fue donde yo ofrecí. El patio de mi casa y compartir un rato con los pibes que se quedaban solos, digo, ¿no? Y distintos años, distintos momentos, todo, y seguimos en la lucha, seguimos en la lucha porque los, garantizar los derechos, porque se los escuchen, viste, como fueron pasando las cosas, nos dieron más herramientas. Pero la situación es crítica, igual ahora, ¿viste?、Uh -huh. es, es difícil eso, porque de verdad que los tres no son escuchados, están estigmatizados, porque los tildan de violentos, de que están en las esquinas perdiendo el tiempo y no tienen oportunidad de hacer otra cosa. Que cuando le abrimos la puerta en los centros comunitarios, ahí vemos el potencial que trae cada uno de los pibes que se acercan.、Uh -huh. Sin duda, sin duda, sí. Eh, Lucy pensaba también mientras te escuchaba, esta, bueno,、eh, son tiempos difíciles ahora, son, son, fueron tiempos difíciles al inicio, han、eh, pasado 25 años, varias crisis en el medio, ¿no? y, y además se fue adquiriendo una dimensión política, no de la política de ahora, de la electoralista, ¿no? de las listas y quién viene y quién no, sino una política en el mejor de los sentidos que tiene que ver con. Ir adquiriendo una dimensión del de trabajo, ¿no? porque esto que empezó para muchas, digo muchas porque son la mayoría mujeres, el 80-90% ampliamente mayoría mujeres en los espacios comunitarios, que arrancaron como lugares de cuidado y siguen siendo lugares de cuidado, pero arrancaron como lugares de cuidado con aquel mote mal llamado guardería, ¿no? que después fueron adquiriendo esta dimensión de un espacio de, de cuidado para las infancias, centros comunitarios, espacios infantiles. Um, y también fueron creciendo en, en esto, en el, el autorreconocimiento y la exigencia del Estado, d el reconocimiento de esta tarea que se hace, que el Estado no hace para con estos pibes. c u m o、bueno, decía, los pibes están en las esquinas y muchas veces los tildan de que no, no quieren hacer nada y no tienen oportunidades. Y las oportunidades se gestan, crecen, nacen en estos espacios que.、Um, Bueno, son llevados adelante con mucho cariño, con mucho esfuerzo, pero también con mucho trabajo, con todas las letras, con mucha, una tarea de trabajo, de dedicación, de compromiso, de formación, que necesita el reconocimiento del Estado y están también peleando por eso. Sí, totalmente. Nosotros、eh, trabajamos mucho, v i s t e y desde el lagarto、eh, buscamos eso en cada uno de los espacios que se nos da, decimos, sí, sí. Son trescientos y tantos pibes que pasan todos los días, estamos de lunes a sábado en algunas ocasiones, estamos todo el tiempo, corremos, vamos y venimos, pero nadie nos reconoce. No nos r e c o n o c e Saben que estamos, saben el trabajo que hacemos, pero falta eso, el reconocimiento, que tengamos un sueldo digno, que podamos、eh, transitar y esperar esto, ¿no? De, de llegar a adultos、eh, mayores con algo que nos. No, Le garantice una vida digna.、Uh -huh. Las trabajadoras y los trabajadores de los centros comunitarios no sabemos, o trabajamos y trabajamos y trabajamos porque no tenemos aporte jubilatorio, porque no hay un reconocimiento del Estado、uh -huh. y hacemos un gran trabajo. Sí, en, a, en su momento resonó mucho y a mí me quedó cuando qué trabajo hacían los centros comunitarios en la pandemia.、Claro. Eso sí, viste,、uh -huh. pero después se d i l u y ó y ahora vienen las promesas. Y ahora vienen todas estas palabras que dicen cada uno de los candidatos, pero hasta donde yo estuve viendo,、uh -huh. ninguna habla de los trabajadores que estamos en los centros comunitarios.、Uh -huh. Sin duda.、Sí. Ahora hay que seguir transitando el, el camino de, de la visibilidad, ¿no? De este, esta tarea es fundamental para los barrios, para las comunidades donde están cada uno de estos centros comunitarios. Lucy, contanos un poquito más del festejo del sábado. <risa> sí, buenas n c h e s Estamos, a pesar de que no nos reconoce, vamos a hacer mucho ruido para、claro、que、sí. nos vean. <risa>、eh, eh, no, no, tenemos、eh, un montón de cosas que veníamos preparando. Hay un bingo con muchos premios, hay una merienda, bueno, por supuesto está el Locro, y、eh, cosas que prepararon los pibes las pibas del, del centro. Porque también, viste, como hace mucho se vienen preparando, nosotras、eh, vamos a darle la oportunidad. Los educadores están haciendo cosas, el micrófono va a estar abierto para quien quiera venir y cantar y decir algo y lo que sea, va a estar y nada, y los esperamos. n o s o t r o s estamos muy emocionados con, con la fiesta porque es un compartir,、uh -huh. un reencuentro. Porque es la oportunidad de que otros centros nos visiten y que vean lo grande que está el lagarto. Pero es ese momento lindo de decir, bueno, cumplimos 25 y que fue una construcción entre todos. Digo, siempre voy a decir eso,、uh -huh. porque verdad que cuando el lagarto nació no lo conocía nadie y desde la red y los centros, como que avalaron que sí estábamos y así como. Un poco desde de el brazo de cada uno de los compañeros de la red, el laberto empezó a crecer.、Uh -huh. Digo, lo pudimos hacer nosotros, desde el laberto, acompañando a otros centros, ¿no? Pero es muy importante eso, saber que la construcción colectiva se viene dando hace 25 años, ¿no? Con, con un montón de alegrías, un montón de, de cuestiones ahí al resolver, pero aprendiendo. Todos los días aprendemos también.、Uh -huh. Y estamos muy contentos y los esperamos, por supuesto que los esperamos. ¿De qué hora a qué hora el sábado? Nosotras arrancamos e l almuerzo. Este, hay, hay algo ahí, una comida vegana, ¿viste? Pero no me animaba a decirlo porque este, no, no sabíamos si estaba confirmado la señora que iba a venir a prepararlo. Pero、uh -huh. seguramente lo va a haber. Y arrancaríamos del almuerzo una y media. n o s o t r a s tenemos las bandejitas, todo, pero no. Si quieren traer algo para tomar, decimos、uh -huh. así, esto、eh, ya corre por quien quiera venir, porque nosotros tenemos jugos y eso, pero no sabemos cuántas personas van a venir.、Claro. Y, eh, ¿viste? y empezamos a esa hora y creo que lo vamos a extender hasta las seis, más o menos. s、uh -huh. Es Momento en que cerramos, cantamos y bailamos, y ya está. Bien. <ríe> o sea, de una y media a seis de la tarde, más o menos. ¿Ahí, en el, dentro del centro o en la calle, como habitualmente? No, en la calle. Tiene que ser en la calle porque este, pensamos armar el escenario,、uh -huh. las luces, las bengalas de colores. <ríe> no, hay muchas cosas, hay muchas cosas lindas para compartir, de verdad. Lucy,、eh, nos vemos el sábado. Felicitaciones por estos 25 años de, de trabajo, de compromiso, de cariño y a todo el equipo de Lagarto Juancho. Bueno, un abrazo grande, grande y los esperamos entonces. Muchas gracias. Abrazo.